la primera mitad de este siglo concretamente en el año 1934 policías, jueces expertos y autoridades fueron testigos sorprendidos de uno de los casos más insólitos se trata del llamado caso del duende de Zaragoza y es sólo un ejemplo hay muchos más en este siglo y todos ocurridos aquí en nuestro país las caras de Belmez el fuego maldito de la roya el niño embrujado de la seca son algunos de esos enigmas que nos han acompañado en estos años de misterio esta noche deseamos pasar revista a alguno de ellos nos ayuda nuestro invitado esa primera intrusión y recordamos que tenemos un ejemplar de Minkmas en Resolver 2 editado por EDAF para sortear esta noche entre todas las llamadas que tengamos y la gente que pregunte en el chat los demás los sortearemos eh, será uno de los premios que tenemos para el concurso de, de verano del espacio en blanco Iker eh, en este libro recoges unos cuantos casos el Duende de Zaragoza es uno de ellos un misterio increíble que ocurría ¿dónde y cómo? La verdad es que bueno, son 13 nuevas historias, Miguel, del anterior libro creo que eran 15, no es una segunda parte al uso, sino que son nuevos casos, pueden ser independientes del primer libro, hay tanto material y tantas historias que hemos vivido que, que se podrían hacer muchos más libros. ¿no? Y una de las que más me llama la atención, una de las más antiguas, no la más antigua, pero una de las más sorprendentes sin duda alguna, es la que ocurrió en Zaragoza en el año 34 te puedo asegurar que aún todavía leo el libro leo este enigma siempre sobre la segunda parte y no sé, me parece increíble que hayan pasado esta cosa en nuestro país no y que se hayan olvidado una bruma del tiempo, es curioso porque muchas veces empiezo a contar esta historia y la gente no se lo acaba creyendo hasta la gente que interviene de nuevo en estos casos Miguel lo importante quizá no es solo el misterio sino quién fue testigo del misterio vamos a hablar de ingenieros, policías, abogados, gobernadores civiles Y todo empieza en una casa de Zaragoza, como te digo, es el mes de octubre, hace un frío tremendo y en la escalera segundo derecha de la calle Gascón de Gotor número 2, una casa burguesa del centro de Zaragoza, los vecinos aseguran que se ha oído una carcajada, una carcajada violenta, casi sarcástica, que nadie la está emitiendo en ese momento y que sube como serpenteando la escalera hasta colarse precisamente o desaparecer en el segundo derecha. Bien, no pasa absolutamente nada, pero interviene la policía. Es curioso porque un policía, y en el informe quedó escrito, dije, dijo, esto parece cosa de un duende. Hasta hay una pequeña broma, cualquier cosa, pero esa palabra, que no lo olviden tus oyentes, Miguel, porque se va a repetir con tenebrosa insistencia. Días después es Pascual Alcocer, una criada, 16 años, que estaba al servicio de la familia Palazón, la que escucha algo muy extraño. Y lo escucha a través de la hornilla de humos de, de la antigua cocina. Imaginémonos, Miguel, una cocina de estas de hierro locolado, antiguas, y ese respiradero de humos que se abría y se cerraba y conectaba con la chimenea. Pues bien, Pascual Alcocer está allí sola, apaga la luz y oye una voz, una voz asexuada, mitad hombre mitad mujer, que al parecer dice la palabra hay. Una especie de lamento, una especie de lamento. Lógicamente, y tú estarás conmigo, Miguel, pues es una broma, ¿no? Alguien que le está haciendo pasar un mal rato a Pascuala. Lo curioso es que luego ella se acerca, lo hace al día siguiente, mosqueada, y escucha dos nombres. Una voz que nadie, te repito, puede identificar si es hombre o mujer, muy lejana, que sale directamente del tubo del respiradero de humos, repite los nombres Trudis y Antonio. Con una especie de lejanía, con una cadencia, ¿no? Trudis, Antonio curiosamente eso ya colma los nervios de esta muchacha de 16 años no lo olvidemos y a pesar de que tenía mucha vergüenza en contar a, a los dueños de la casa que también se portaban con ella, lo que estaba ocurriendo se pone en contacto con los señores de Palazón. ahí se Palazón produce... ¿había tormenta como, como ahora? pues posiblemente habría tormenta, porque estamos en noviembre y en pleno Zaragoza imagínate, no año 34, un año absolutamente convulso en la historia de España un año con muchas revueltas y esta historia de Miguel que empieza como una absoluta broma va a acabar siendo portada de todos los políticos nacionales y del Times londinense luego lo contaremos Curiosamente la escena es la siguiente, seis personas de la misma familia, una familia de alta condición económica de Zaragoza, algo absurdo, delante de la hornilla de la cocina. En ese momento, de esa hornilla, de ese tubo estrecho, surge de nuevo la voz, la voz que ya para la propia familia era la voz del duende, no había ninguna broma. Y esa voz dice la palabra, cuánta cobardía. ¿Cuánta cobardía? Fue uno de los mensajes que más, digamoslo sí extrañados dejó a la gente. Pues bien en ese momento el propio señor Palazón dueño de la casa, dueño de la finca interviene en la propia chimenea mira por fuera, no hay absolutamente nadie y una carcajada, exactamente como la del primer día se vuelve a colar por ese respirador de humos la siguiente escena, casi como si fuera una película Miguel, es la policía armada de Zaragoza, las fotografías están en el libro creo que eso sí que es realmente asombroso policías de grueso gabán gorra de plato, fusil presto y delante de la hornilla donde esa voz continuaba y ahí no había bromista el, el propio ingeniero Penella Murt, si no recuerdo mal, que hizo la casa Cortó las comunicaciones por tierra, mar aire, se puede decir Se cortaron antenas, tuberías E incluso, como ven que la voz continúa hablando Y continúa, al parecer, adivinando lo que ocurre dentro de la casa Adivinando Adivinando Se toma una decisión curiosa Te digo adivinando porque, curiosamente, delante de la propia policía Hay una, una escena impresionante, ¿no? El ingeniero de esta casa entra Delante, si no recuerdo mal, de tres testigos se dirige con otro aparejador a medir lo que es el conducto de humos y aquella voz, que ya parece una pesadilla más que una broma, dice no se moleste, mide 15 centímetros 7 milímetros ¿Le redisponde la voz? Sí, y es exactamente lo que medía 15 centímetros 7 milímetros ¿Qué es lo importante? Que hay 8 policías armados y un inspector jefe de policía y un juez de distrito como don Luis Fernando Gómez delante de toda esta historia Se morirían de miedo, ¿no? Hombre Se morirían de miedo Por supuesto que sí Uno de los primeros casos, en donde de Zaragoza. ¿Qué ocurría, Iker? ¿Qué más pasaba? Curiosamente esa voz, Miguel, continúa hablar, eh, continúa hablando, sigue profiriendo frases que nadie puede comprender y al final se toma una decisión impresionante, ¿no? que es mmm, aislar la casa. Todos los vecinos de ese inmueble, entero, desalojan la casa. En el libro están las fotografías de los propios vecinos yéndose en coches de la policía y como la voz continúa diciendo, por ejemplo, cuánta policía, qué cobardía, o frases, por ejemplo, como risas, o estamos trece, refiriéndose a trece personas dentro del inmueble, o incluso apagar la luz, un policía armado apagar la luz, y delante incluso de los detectives, que está todo fotografiado en el libro con las imágenes de la época de la policía, incluso que se apague la luz, y en ese momento, sin ninguna conexión con el exterior, en una cocina cerrada, esa voz, lo que fuese, dijo luz que no veo. Bueno, al final, el doctor Jiménez Riera... Del, del hospital psiquiátrico de Zaragoza da una determinación que es la que acepta la prensa curioso, se intenta eh, demoler el asunto como en todos los expedientes españoles. este doctor dice que Pascual Alcocer, la criada con ventriloquía inconsciente, es decir como, como con voces que ella emite sin saberlo hace ese fenómeno curiosamente y con la cara que pones Miguel te lo estás pensando, pues lógicamente a Pascual Alcocer se la lleva a un pueblo de la provincia y delante tan solo de la policía esa voz continúa y dice su último mensaje Eh, curiosamente está presente, ni más ni menos, que el gobernador civil de Zaragoza, ahí es nada, lo que estoy contando es bastante fuerte, don José Otero Mirelis, que ante la, el caliz que toman lo, los hechos, hace un comunicado, que yo recojo en el libro, que es impresionante, en el que dice a toda España, en las portadas de todos los periódicos de la época... Como La Nación, El Sol, El Heraldo Dice que por favor se deje de hablar del asunto Del don de Zaragoza Porque nadie sabe lo que ocurre Y la policía y la casa aislada Continúan recibiéndose las voces Y nadie sabe quién es el fantasmal bromista Esto lo hace, creo que es único en la historia Un gobernador civil Pues bien, la última vez que se escucha la voz Si no recuerdo mal, es en diciembre del año 34 Y el mensaje es el siguiente Con la casa vacía y tres policías Que salen en las fotos empuñando su fusil ya no estaba La criada ni estaba absolutamente ninguno de los vecinos Tan solo la policía esta voz dice, voy a matar a todos los habitantes de esta casa. Es el último mensaje del de Zaragoza. Y en este libro, lo que yo aporto es una cosa que, eso que el caso es famoso, el caso, como te digo, llegó a ser portada del Times de Londres, el Times de Londres que publicó en su portada un titular que decía, irónico duende en Zaragoza, que no se podía saber qué es lo que pasaba allí, pues resulta que descubre una historia curiosa, eh, muy truculenta, muy terrible, ...que es, y lo doy con todos los datos... ...Asunción Jiménez Álvarez, una persona espiritista... ...que no se publicó apenas nada en la época... ...ese mismo día del último mensaje... ...al parecer, mandada por la policía... ...como espiritista, como vidente, digámoslo así... ...a hacer una sesión de espiritismo... ...en un inmueble justo anexo, por el otro lado... ...a donde ocurrían las voces... ...la calle, los datos, el número, está en el libro... ...y curiosamente Asunción Jiménez Álvarez... ...y esto jamás lo supo nadie... ...entra en contacto con el supuesto duende... ...hacía unas horas que se había dicho esa frase de... ...voy a matar a todos los habitantes de esta casa y delante de los policías y delante de varias personas que acompañaban en esa sesión de espiritismo de la que jamás se ha sabido nada hasta 60 años después hoy muere muere de un colapso tremendo en plena mesa incluso uno de los médicos se niega a dar el parte de defunción absolutamente aterrorizado y esta muerte se solapa nadie sabe absolutamente nada la saco ahora no quiero decir que el duende o lo que fuese mató a aquella mujer, pero la última vez que el duende, esa voz, lo que fuese, habló delante de la policía, esta mujer falleció. Es la única conclusión que podemos tener. Es muy curioso, Miguel, porque hoy, si alguien va a Zaragoza, casi 70 años después, si alguien va a Zaragoza, se va a encontrar una cosa. Casas nuevas, casas absolutamente reformadas, una calle que es Gascón de Gotor, casas antiguas y donde debía estar la del duende, una casa blanca y grande. Es la casa que derruyeron. Así se acabó con el misterio. Se derruyó. Si uno va al portal y se acerca, ...va a ver que el edificio tiene un nombre muy curioso... ...es un pequeño homenaje a esta historia... ...edificio Duende. Espacio en blanco ...mucho más de lo que puedas imaginar. Ese es uno de los casos... ...uno de los misterios sin explicación... ...hay más... ...hay una niña que hablaba latín... ...latín latín, latín antiguo este sinceramente Miguel puede ser el primer expediente que es español es el primer capítulo que abre el libro ahí me llega como una absoluta casualidad de esta historia un fax que llega a la redacción de Enigmas eh, una pequeña nota en un, en un periódico de provincias que habla que una archivera y a veces ocurren así las cosas ¿no? se ha encontrado con un antiguo legajo pero ese legajo alguien lo había escondido hace 400 años con otros legajos muy curiosos los había puesto en una especie de cartón de piel Y en la portada o en la tapa de ese cartón, alguien, y hay que imaginarse la escena, en Villafranca de los Barros, en Badajoz, una villa pues absolutamente célebre por sus conquistadores, pues había puesto hechos sobrenaturales. Lo más curioso es que eran papeles judiciales, es decir, de juicios efectuados en España contra supuestos fenómenos paranormales. Sinceramente, el más impresionante es el de una niña yo por supuesto al día siguiente de recibir este fax y de ponerme en contacto con la gente que, que descubre la historia con la archivera Pilar Casado me planto en Villafranca de los Barros voy a ese lugar y curiosamente unas obras de acondicionamiento habían hecho que una pared diese y que varios mmm, legajos que estaban ahí escondidos no se sabe desde, de cuánto tiempo caen al suelo, húmedos, absolutamente casi destrozados pero algunos de ellos se podían leer perfectamente y en uno de ellos, fechado en 1617 ahí es nada nos cuentan la historia del primer juicio a un fenómeno paranormal en España un juicio absolutamente con sus magistrados con sus testigos con sus declaraciones juradas y la escena si la intentamos revivir creo que es pavorosa ¿cuál es el motivo de ese juicio en el año 17? una niña Antonia Batista eh, procedente de Olivenza, que entonces era Portugal de tres meses de edad que ni más ni menos según el médico de la ¿tres meses de edad? tres meses de edad o sea un bebé prácticamente un bebé Todo esto empieza porque supuestamente el médico de la que está todo absolutamente recogido en legajos y, y reflejado en, en este libro, curiosamente el médico José de Rivera Padua, todo con nombres y apellidos, imagínate siglo 17, una consulta y una niña, <coughs> perdón, una niña, y curiosamente le da un extraño mal <coughs> y empieza a hablar un idioma extraño. Se zafa del cuerpo de su madre, se pone de pie un bebé, la, exactamente la madre absolutamente espantada, tú imagínate Y el médico en ese momento, según cuenta incluso su declaración jurada ante el magistrado, duda si salir a la calle y llamar a la gente, si, si ver qué ocurre, y se queda un poco. Y entonces esa niña, en medio de aquella consulta antigua de un médico, se queda de pie, comienza a sonreír, y si me lo permites, porque creo que, que aquí lo mejor es directamente pasar a las palabras que escribió hace 300 años ese médico, comenta lo que ocurre en esa escena. Y esa escena, Miguel, sinceramente, es el primer expediente que es español. Te lo cuento muy brevemente habla José de Rivera Padua médico prefecto de Villafranca de los Barros en aquel siglo XVII y dice el médico en un extracto de este legado que ha recuperado y este testigo quiso salir de la casa y yendo a tomar su capa miró a la dicha niña que llaman Antonia Batista la cual con violencia comenzó a levantar los brazos y piernas poniéndose en la cara muy roja y este testigo juzgó que le daba algún accidente a la dicha niña levantando la cabeza del brazo de su madre y hirriéndose comenzó y dijo en voces altas y claras Domus austriaca Conteret capuptum Y cuando la niña comenzó a decir las palabras Comenzó en tono bajo Y acabó en tono alto, con mucha fuerza y violencia Mostrando en sí Alegría y sobrenatural gozo Esto es el inicio de una historia absolutamente apasionante Esa niña empieza a hablar en latín En perfecto latín, tanto que el médico puede transcribir Y da la casualidad Siempre recurrente esa casualidad De que pared con pared vive Álvaro Guerra Bolaños Que era ni más ni menos Que él Eh, al Guacil Mayor, el jefe de la Inquisición en Extremadura, que pasa, lógicamente, a la casa de su colega, el médico, y observa la escena. Al poco tiempo, más de 40 testigos con nombres y apellidos observan a esa niña hablando en perfecto latín, sonriendo, riendo, con la cara moratada, y su madre absolutamente llorando. Después, la niña cae al suelo, absolutamente dormida, como si eso fuera una pesadilla, y al final se le juzga. Se le juzga, y los papeles del juicio seleccionante son declaraciones una tras otra, con los alcaldes, con el cura, con los, lo que era la policía de la época acá. Más de 50 testigos con sus firmas en ese legajo absolutamente increíble, el primer expediente que es español. Al final esa niña es muy curioso, se le da como endemoniada y se le obliga a volver con su madre a un convento en Olivenza, donde ya yo le perdí la pista y donde debió morir, considerada una niña poco menos que demonio, ¿no? Hoy en día, tú lo sabes bien, la parapsicología hablaría de xenoglosia, ¿no? Capacidad de hablar lenguas que el testigo no conoce, lenguas muertas, y la psiquiatría también habla de estas cosas, pero muchas veces se intenta decir que esto es son lecturas es que alguien tiene y que luego recuerda. Lo más curioso, Miguel, es que qué clase de lectura pudo tener una niña de tres meses del siglo 17 Y esa niña, como no ha ocurrido nunca en la historia, con 50 testigos, habló durante 10 minutos en perfecto latín. Ahí está el misterio. Dos y media, la hora en la que aprovechamos para dar la vuelta a la cinta. Si estáis grabando el programa, dar la vuelta ahora nos no perdáis ni un solo segundo de otras historias auténticas que esta noche queremos contaros en compañía de nuestro invitado en M80 Radio en el espacio en blanco. Enseguida volvemos. ¿Sí? Soy yo, que te traigas tú ustedes, ¿eh? Vale. Oye, tu madre cultiva rosas, ¿no? Sí, hortensias. Bueno, hasta ahora. ¿Cuándo hacer la poda? Porque es un momento muy delicado, pero muy... Ahí va otro que se ha enterado de que ahora todas las tarjetas Airtel Fórmula se hinchan. ¿Qué? Haciendo tiempo, ¿no? No cogé. Ahora las tarjetas Airtel Fórmula son hinchables. Por cada minuto de llamada recibida te damos cinco pesetas en llamadas para ti, hasta 100 minutos al mes. Infórmate en el 1444 o en airtel.es. Atentos primos. Pumas Pumas escapa de la radio y monta sus segundas jornadas culturales. En esta ocasión le toca al flamenco. Flamenco patós. Gastronomía, baile, carteles, conferencias. Talleres, cine, cante, fotografía. Escultura, pintura y toque todo del 3 al 6 de julio de 2000. ¿Dónde? ¿Cómo, es, ¿cómo puedo recoger invitaciones? Entérate, infórmate un poquito. Infórmate tío. un poquito, mueve el culo, hoy Que dicen que soy mojitano por el habla. Flamenco patós. Patrocinado por UOL.es. ¿A dónde crees que vas sin email? Ahora no puedes ir a ningún lado sin correo electrónico. Identifícate. Entra en uol.es y créate tu propio email. Tener tu uol.es te hace único. Por eso al darte de alta te enviamos gratis a casa tarjetas de visita con tu nombre y tu nueva dirección de email. Y además puedes ganar 3 millones de pesetas. uol.es. No puedes no tener tu email. M80 Radio. Ahí volvemos, 12 y 31, 11 y 31, así las canarias hay más casos, y eh, que el fuego maldito de la roya todos los capítulos donde tú recoges otra experiencia inquietante. ¿Les cuentas? Sí, porque la verdad es que este país es como privilegiado ¿no? para, para los misterios eh, no es que uno levante una piedra y haya misterios, pero si uno los busca y, y los persigue, sobre todo en casos antiguos que, que se dejaron de, de hablar de ellos se encuentra con cosas que, pues no sé que harían palidecer a Fox malder y a Scully ¿no? y al Chris Carter y a toda su banda porque ya quisieran ellos, te lo digo así de claro, tener este material real con la diferencia de que es real, ¿no? y en el libro, como aparte de contar los casos, pues, pues yo lo que quiero es que la gente pues, sepa todo lo que ocurre, ¿no?, cuando tú vas a investigar, pues se va a dar cuenta de que a veces la casualidad y las historias te llevan a aventuras que, que nunca sospecharías que te iban a pasar, ¿no?, y esto fue el caso que me ocurrió en, con los Fuegos de la Aroya, una historia que yo he oído comentar, así como muy de pasada, hace muchísimos años, alguna gente, y de la que no había apenas nada publicado, pero nada publicado ahora. Si uno va a las bibliotecas y empieza a empaparse, se da cuenta de que pasó algo en la posguerra española, el año 45, ...que copó todas las portadas absolutamente de los periódicos... ...pero de todos los periódicos... ...1945... 45. ...y no se queda sorprendido, ¿no? ...diciendo, caramba, ¿qué pasó con esto? ...y sobre todo saber que la ciencia apenas eh, llegó a ningún veredicto... ...y te voy a contar cómo los científicos con su corbata y su chaqueta... ...se fueron de allí corriendo, asustados, absolutamente pálidos... ...por lo que ocurrió en este pueblo de Andalucía... ...este pueblo el que yo fui... ...y me llevó una sorpresa tremenda y lo cuento... ...porque cuando empiezo a hablar con la gente... Es un pueblo perdido Lo que es el corazón del desierto de Almería O sea, el corazón absoluto eh, ahí está Y habló con alguna gente, testigos de esta historia Y me decían que después Habían pasado 54 años Y que nadie había vuelto a preguntar por eso Nadie se había vuelto a interesar La ciencia dijo una cosa Los periódicos contaron una cosa Y nadie volvió Y esto te deja todavía más alucinado, ¿no? ¿Cuánto y por hacer todavía? Yo empecé a investigar Y la historia empieza en un cortijo Del que aún hoy quedan las piedras ahí Desnudas en, en la montaña Llamado Cortijo Pitango, ¿no? Cuando una serie de fuegos, fuegos azulados que se reproducen dentro de las propias habitaciones Empiezan a atacar o a tomarla con alguna gente no, Marí... ¿fuego, sí. fuego que surgía de repente Fuego que surgía de repente, Miguel, fuego que, que aparecía como unas llamas eh, Pero sin combustión ninguna aparente de algo Es decir, como las velas que tenemos aquí ahora mismo cuando estamos hablando Si las cogemos solo en la parte azul con... Algunos testigos me hablaban de la forma de un gorro de obispo Fíjate de curioso, una forma flamígera ...especie de bola luminosa, podríamos llamar también... ¿no? ...que aparece de repente dentro de las habitaciones... ...no en pleno campo... ...y se ceba con las camas, con los trajes... ...y las prende... y las prende. ...todo esto está un poquito como en silencio... ¿no? Son, ...es una época muy dura... ...más en esa zona que es la de renta per cápita más baja de España en la época... ...no se quiere molestar a la Guardia Civil... ...que estaba a unos kilómetros... ...hasta que María Martínez Martínez... ...una de las niñas de nueve años... ...es abrasada como una antorcha... ¿no? Eh, ...las llamas le, le alcanzan la rodean, no muere de milagro porque su propio hermano es el que le, le apaga y curiosamente a esa misma hora en el cortejo Estella en el cortejo Estella, perdón, muy, muy cerquita José Sánchez Acosta, otra de las personas denuncia ya a la Guardia Civil absolutamente aterrorizado que esos fuegos que se ven por la noche han quemado las piernas de su madre al mismo tiempo dos caballos mueren ardiendo con llamas, eh, pasto digamos que empieza a arder de repente, eh, hay incendios por todas las partes rodeando al pueblo, incluso el, el párroco, el cura Luis Silverio, estaba como loco dando en la, en la iglesia campanadas a fuego como él decía, para que la gente fuese a correr a apagarlo y aquello desaparecía, sin dejar ni siquiera rastro de quemadura, eso era un fuego muy especial, ¿no? y un fuego que empieza a atemorizar solamente ese pueblo. Si tú sales de la arroya y llegas a Macael o a otros pueblos, ya no pasaba nada. Nadie sabía nada. Interviene la Guardia Civil y el cabo José Santos Jiménez es el primero que llega allí con la idea de dar una buena paliza al bromista que está haciendo esas cosas, ¿no? ¿Qué le ocurre al cabo José Santos Jiménez? Pues muy curioso, que se le prende la capa, se le prenden las botas y se prende el caballo que muere con el que iban dando. ¿Sí? Sí, curiosísimo. Eh, tan curioso como que incluso... En el libro están las fotografías de estas personas investigando los hechos, eh, entrevistando a algunas de las personas que mostraban sus ropas ardiendo, ¿no? ¿Cuánta gente podía morir en aquel pueblo en aquel momento? Eso nadie lo podía saber. Hay una noticia impresionante, que es la primera del Correo Andalucía, que la recojo, que dice una extraña tormenta de fuego en un pueblo de Almería. Poco a poco esas noticias, Miguel, van creciendo y... ...se pueden ver, son impresionantes... ...es 300 fuegos en una semana... ...300... ...personas que arden vivas... ...bueno, al final nadie sabe lo que ocurre... ...y se genera la primera gran comisión de investigación... ...científica de verdad, 100%, creo yo... ...que para investigar un expediente X es español... ...la prensa habla del asunto... ...nadie sabe lo que pasa, un pueblo atemorizado... Y bueno, no te voy a repetir porque están nombres y dos apellidos de todos los que van allí, eh, desde personas del, mm, personas del geológico catastral, personas... No, no, nos pregunta si murió alguien. ¿Murió alguien? No llegó a morir nadie. No llegó a morir nadie, concretamente, eh, solamente María Martínez y otra niña que también se llama María, María Molina González, son con quemaduras de tercer grado, si no recuerdo mal, muy graves, pero ardiendo constantemente. ¿no? Entonces lo más curioso es que llega esta comisión que es impresionante porque yo reproduzco exactamente, y esto sí que es casualidad y no lo puedo contar, cómo llegó a mis manos ese informe, el informe confidencial de lo que hace la ciencia allí. 16 científicos, Miguel, de la máxima alcurnia del Estado, mandados por gobernación, a los que se les da una orden. Vayan a ese pueblo perdido de Almería del Desierto y nos cuenten qué demonios está pasando porque nadie sabe lo que ocurre. Pues bien, eh, yo descubro... Después y por boca de los testigos que ayer lo vivieron Que todavía quedan vivos muchos de ellos Porque esos científicos no dicen nada Al día siguiente la prensa deja de hablar El fenómeno continuará dos meses más Nadie les hará, como me decían allí, ni puñetero caso Pero lo cierto es que los científicos Todos muy puestos ellos salieron de allí corriendo El ejemplo es el del jefe de toda esta comisión Director, si no recuerdo mal Del catastral eh, geográfico español de la época José Cubillo Fluiters Esta persona llega allí con una orden directamente de gobernación, que es, acaba con este misterio. ¿Qué pasa? Y según me cuenta, ni más ni menos que Luis Sánchez Medina, el alcalde de La Roya en aquella época, que todavía vive, y él pudo pagar cientos de fuegos con sus propias manos, me cuenta por qué aquel hombre salió corriendo. ¿Sabes lo que pasó, Miguel? No. ¿Sabes lo ocurrió? Pues que, como yo, Fluiters va al cortijo Pitango, donde empieza toda esta historia, ¿no? Esta historia macabra. Llega allí, muy incrédulo él, pensando que es una broma o alguna combustión del aire, deja sus aparatos en el suelo, Aquellos trípodes, según me decía el propio testigo Esas probetas Y los aparatos y el maletín y el traje del científico Se ponen a arder uh -huh. José Cubillo Fluiters pasa la noche en Almería Sale corriendo hacia, la, hacia el tren De Lulo del Río y hace un informe histórico Que creo yo que de oficial bueno, es, es impresionante por acabo diciendo que No sabemos lo ocurre en este pueblo de Almería Y solo le pido a Dios, un científico mandado por gobernación Solo le pido a Dios que esto no se repita Almería, 30 de junio del año 45 Así se olvida esta historia Que tiene un final también Tremendo. y la gente de decir caramba qué macabro pero es que es así la historia son así recuerdas miguel donde empezaba todo no en un cortijo vacío en un cortijo y deshabitado el cortijo pitango curiosamente maría martínez la niña a la que no mata el fuego ...sí se matará de otra causa convencida de aquellas llamas azules eran obra del demonio se tirará por un barranco su hermana ingenidad sosa cáustica se matará con sosa cáustica y a los tres días su hermano su hermano es, aparecerá ahorcado en ese mismo barranco y en ese mismo lugar donde empieza uno de los mayores expedientes X que jamás nadie pudo solucionar. Es un fin trágico, la última fotografía de este reportaje es triste, pero es una tumba de ellos tres en el cementerio de allí de La Roya, y nadie supo qué pasó con esta historia, nadie supo qué creen esos fuegos, por qué atacaban a la gente, por qué no tenían explicación. Ocurrió en nuestro país, Miguel, ocurrió en el año 45, y para mí es una vergüenza que nadie en 50 años haya vuelto sobre esta historia, que podría solucionar muchas cosas o aprender nuevas cosas de los misterios de, de la ciencia, ¿no? Eh, hay unas cuantas preguntas eh, Pero no, antes una segunda introducción Queremos contaros más casos Más misterios que están ocurriendo en nuestro país Y que no hay explicaciones, ¿verdad Iker? No hay explicaciones, afortunadamente o desgraciadamente Hay mucho misterio todavía en este en este planeta nuestro Después de esa segunda introducción Nos contamos algunos casos de poltergeist Y a lo mejor contestamos esas caras de Wilmeth Que están saliendo fuera de la casa, ¿verdad? Eso parece vamos a ver esa introducción y no sólo hay casos enigmáticos y misteriosos hay también lugares sembrados de misterios desiertos, ciudades parajes desconocidos y otros frecuentados son el escenario escogido para la aparición del misterio. Y hay para todos los gustos, para todos los miedos, para todas las mentalidades. Nuestro invitado los conoce. En los próximos minutos nos cuenta algo más de ellos. Escuchemos. Pero antes de pasar a contar más casos, algunas respuestas eh, Preguntan cómo conseguiste las fotos del niño embrujado de la seca ¿Cómo conseguí las fotos del niño embrujado de la seca? Pues no, no lo puedo contar ¿Y eso? <risa> son, hombre, son unas radiografías médicas, ¿no? Que realmente no... Ahí las fuentes tengo que reservar Bueno, pues fue por una serie de contactos y de amigos, ¿no? Porque los propios médicos de esta historia Que es la historia de un niño que aparece en radiografías con el cerebro surcado de agujas, el primer caso, digamos, de brujería así rural importante, que fue condenado por los tribunales, y una madre que, que convirtió a su hijo en un muñeco de vudú, y lo que es impresionante es que la gente pueda dar las fotos, ¿no?, no que se lo cuente yo. Esas fotos, los propios médicos me decían que no existían, y, y reunido con ellos en la sala de pediatría me decían que, que no existían, y existían. Existían. Y una serie de contactos de personas lograron poner en mis manos ese material que del propio hospital, ¿no? Sé sí, que has empezado a hablar cómo es el caso brevemente el niño de la seca. Muy breve, Miguel. Esto es un niño en el año 71, si no recuerdo mal, que también lo investigan para mí los mejores reporteros que ha habido en este país, que eran los del diario Pueblo, en este caso Jaime Martín Semprún y José Garrote, que descubren que hay una historia muy curiosa en Valladolid de un niño que al parecer está lleno de agujas por el cuerpo. O sea, tampoco se contó mucho más, ¿no? Un niño que operaron varias veces. Yo me pongo sobre la pista, pues 30 años después, y aunque 30 años después sea mucho más difícil, también han ha cambiado los tiempos, ¿no? Y han cambiado las cosas y, y aunque se pusieron, sin duda alguna, el caso con más dificultades, porque al final el propio jefe de la audiencia de Valladolid fue el que emitió los documentos, consiguió una serie de materiales, pues muy impresionantes. Una madre, que no hablamos de, de Haití o de los mundos que tú conoces muy bien, ¿no? Donde se comprende más estas cosas, hablamos de Valladolid. Para que la gente sepa que en España también hay mucho misterio y ahí un mundo brujeril, rural, ancestral, que todavía está ahí latente. ¿no? Esta madre, eh, tienen los nombres y apellidos en, en el libro y todas las identidades, pues de alguna forma, con algún ritual que nadie, ningún médico puede explicar, y que se llega a catalogar de milagro médico, e introduce 30 agujas en el cuerpo de su hijo, cinco de ellos, si no recuerdo mal, dentro del cerebro, y lo que puedo ver la gente en el libro es una radiografías de un cerebro que yo en mi vida... Puedo no decir otra cosa, el istroco parecido que es un cerebro atravesado de arriba abajo con agujas de coser. Lo más curioso ser pequeñitas o grandes, grandes, grandes, y de grandes finas, pero grandes. Yo lo que atraviesen el cerebro del cabo a Rabo, tú lo, lo, lo puedes ver aquí en las imágenes. Lo más increíble, Miguel, es que yo hablo pues bueno, este con forenses, con Manuel Maraver, hasta con las personas que, que intervinieron en el juicio, ¿no? Que es muy curioso. Y quizás lo lo más fuerte de esta historia es cómo esa madre Hacía una especie de ritual muy curioso Muy curioso Que al parecer, según se pudo Al final fue condenada, por supuesto Era encaminado a dar fuerza a otro miembro de la familia Pasar la energía vital de una persona a otra ¿no? lo más curioso es que este niño no solo tenía hojas en el cerebro tenía hojas en el bazo, en el hígado, en el corazón y no lloraba, no sangraba simplemente sonreía y hacía una serie de ruidos inconscientemente porque repitamos, la madre no sabía ni leer ni escribir, ni tenía ningún tipo de cultura para penetrar con una no sé, cirugía milimétrica zonas del cerebro que se sabe que no va a matar a nadie eso es imposible lo que hace esta mujer, no sabemos todavía por qué, es llevarla a un médico de allí, el doctor Manuel Moneros, Molero si no recuerdo mal Y este hombre se da cuenta de que, caramba, de que, de que en el, la zona del cerebelo, este niño, tiene tres puntitos, no puede sacarle nada. Llega a Valladolid, a la ciudad sanitaria de, de Valladolid, que también conoce nuestro amigo Nacho Ares por sus investigaciones por allí, y resulta que empiezan a extraer agujas y se dan cuenta por las radiografías que ese niño está surcado como un muñeco de vudú, de vudú con agujas por todo el cuerpo, ¿no? La madre condenada, el niño no murió, otra cosa que los médicos nos explican y mira, precisamente antes de ayer hablaba con un forense que trató esta historia y me contaba que lo imposible absolutamente es cómo penetrar esas agujas en el cuerpo cómo que ninguno mate un ser humano, como que el niño siga con vida inexplicable cómo que ninguna se infecte Ese niño estuvo meses con 30 agujas dentro del cuerpo en un ritual hecho no al otro lado del mundo, sino en plena Castilla, ¿no? ¿Cuántos años tenía el niño? El niño tenía, si no recuerdo mal, ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses. por eso Vamos con más casos, queremos, eh, bueno, las eh, caras de Belmes están saliendo, la invitación seguramente la hacemos mañana, la invitación a que la gente vaya este verano, si pueden, si quieren ver misterio, a Belmes de la Moraleda, ¿te acuerdas cuando estuvimos allí? Hombre, bueno, no me voy a cortar. Tremendo las caras por ahí como, como están, y como están vivas y cómo se mueven. Vamos con Poltergeist, que quizás sean, hablamos de geografías malditas, lugares, casas, donde están ocurriendo fenómenos tremendamente extraños. ¿Por? Hombre, esto te puedo decir que a mí me da hasta, hasta miedo, ¿no? Te lo digo sinceramente, porque recuerdo haber hecho estas investigaciones y a uno se le ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Eh, hay un caso que se ha pasado a convertir en uno de los clásicos en Madrid, pero que mucha gente probablemente del resto de, de la península no sepa. Vallecas. Vallecas, que es uno de los casos donde interviene la policía. Solo uno de tantos, porque precisamente te cuento que hace unos días yo tuve comunicación con otra persona de Barcelona, un policía armada, que fue testigo de otra de estas historias. Es decir, cuando tú divulgas esto surgen nuevos casos, no son los únicos pero te puedo decir una cosa Miguel una de las historias más sobrecogedoras sin duda alguna que yo he investigado que yo he compartido con la gente de aquella casa y que la policía al parecer ha intervenido es la que ocurre en Vallecas en el año del 92 en el mes de noviembre una historia que empieza mucho antes y que a mí me da pie dentro del libro para hacer un capítulo solo dedicado a poltergeist en la capital de España Madrid, 5 millones de habitantes, una vida muy moderna donde aparentemente no pasa nada pero pasan muchas cosas ¿no? en casa de cualquiera de nuestros oyentes o de nosotros mismos pueden ocurrir estas cosas de poltergeist, ¿no? que como todo el mundo sabe viene de poltergeist, duende o espíritu chillón o burlón ¿no? un fenómeno del que se sabe muy poco que nos acompaña durante la historia y que un caso tipo sería este, una familia humilde de la zona de palomeras que aparentemente tiene una hija con ciertos problemas, una hija, Estefanía Gutiérrez Lázaro que le gusta jugar con la ouija, ¿verdad? es eh, juego Miguel tan, tan curioso, mal llamado juego que a veces pues da más que una sorpresa ¿no? Estefanía Gutiérrez Lázaro del que viene en el libro algunas fotografías las únicas que se conservan al parecer fallece eh, en consecuencias muy muy extrañas y muy agravantes en una cama dentro de su propio domicilio hubo algunos problemas incluso para hacer la, el parte de defunción y demás y muere cuando horas antes había estado jugando la ouija y según sus compañeras, yo localicé a algunas compañeras del colegio un humo negro dentro del vaso de la ouija salía, rompía el vaso y se le metía dentro de la nariz. Siempre testimonios de las personas que dicen haberlo visto. Esto no lo digo yo. Lo curioso es que horas después, según reza el parte forense, Estefania Coutierras Lázaro, una chica corpulenta de 18 años, absolutamente, mmm, vamos a decirlo así, obsesionada con el espiritismo, fallece en esa cama, en esa habitación, que ahora mismo la estoy viendo, Miguel. Yo también. También la estás viendo, ¿no? Sí. De una cerrazón absolutamente terrible, y yo no sé nada de energías y de cosas, pero yo me encontraba fatal, y lo que te puedo decir, y pocas veces me mojo en estas cosas, es que yo estaba allí con un equipo de televisión, de una televisión local, que hacíamos en aquella época, junto al compañero Lorenzo Fernández, y a toda la vida a la productora de televisión, Mamel del Pon, que me vino absolutamente aterrorizado, diciendo, mira, las baterías de las dos Betacam se han venido abajo, absolutamente, en cuando estábamos grabando un baño, ese pequeño baño, que tú lo recordarás, que está junto a esa habitación donde se produjo esa muerte extraña, tras hacer la Ouija, era donde Concepción Lázaro, la madre, aseguraba que después de la muerte de su retoña se escuchaba la voz de mamá, mamá, todas las noches eh, surgiendo por el pasillo. Una voz eh, que ella no duda y lo sigue manteniendo, decir que era su propia hija. Como para estar solo en casa esta noche ¿eh? y que haya ruidos en casa hombre, hay que decir, Miguel, siempre en, en, en pos de la divulgación, ¿no? sería que hacemos, es que no todos los casos tienen por qué ser así, hablamos de una experiencia absolutamente, hombre, pues única, ¿no? y muy pocas veces ocurre esto pero lo cierto es que y te lo vuelvo a repetir, es que en aquel momento se gastaron las dos baterías enteras de la batacán de arriba abajo, y después estábamos Lorenzo y yo, me acordaré toda la vida del, del compadre Lorenzo como miraba porque las cámaras de fotos se nos quedaron sin pila, las dos hombre ...mucha casualidad... ¿no? ...delante de aquel baño... ...lógicamente yo luego con mi... Con mi, no sé, ...con mi poca profesionalidad... ...me puse a hacer una cuña, una especie de introducción... ...sentado en una cama, y era la cama donde había muerto Estefanía... ...y yo de un respingo que casi me da algo... no ...porque todo aquel ambiente era digno de una película de terror... ...y no hablamos de ningún castillo, no hablamos de ninguna mansión inglesa... ...hablamos de un humilde piso... ...en Palomeras, en Vallecas... ...¿qué ocurre? ...que a partir de ese día, al parecer según siempre... ...los testimonios de la familia... ...se escucha una voz en el pasillo... ...y las dos niñas encantadoras eh, recogen la primera visión de una sombra una sombra mmm, con aparecer orejas mmm, sin pelo con el rostro alargado, muy fina, muy alta muy alta, que está guardando junto a la cortina que está al final del pasillo esa misma visión que ellos no cuentan en un principio la acaban viendo el niño pequeño y los padres quizá la historia más dura, aparte de golpes carcajadas, movimiento de objetos la historia más dura y de las que yo recuerdo ahora y de verdad que se me ponen los pelos, como diría mi compañero Francisco Contreras, como escarpias, es una historia que yo les grabo a las propias niñas en sus dos literas, imaginémonos una habitación muy pequeña con dos literas, ellas me cuentan, casi llorando, de miedo, como una de las noches antes de que se llame la Policía Nacional, se abre la puerta y entra esa misma figura que estaba de pie al final del pasillo, altísima, serpenteando, con el pecho contra el suelo, sin cara, y que llega hasta el final de un montón de muñecas esas típicas muñecas de porcelana que creo que todavía estarán allí eh, en un montón y que las muñecas como impulsadas o impelidas por este ser lo que sea van estrellándose contra el otro de la pared ¿no? evidentemente salen corriendo empiezan a vetar y esa misma noche cuando ya no pueden más la pasan en el propio salón con colchones no ha ocurrido, ocurrido más veces en Madrid esta historia de familias durmiendo en una habitación con el pasillo, goritos, amenazas, voces y se llama la policía nacional Y ese día la Policía Nacional hace una intervención directa, cuatro inspectores de policía dentro de una casa civil donde hay un fenómeno curioso, no es ningún robo, no es ningún atraco, es un poltregués. Los últimos minutos con esa reacción de la policía, ¿verdad? Los policías que estuvieron ahí en la casa Muy curiosa porque ellos hicieron un informe pues dejan re reflejado Que realmente asistieron algunos de estos fenómenos Que no porque... había más puertas estaban, Sí, ellos dicen que Que se mueve una, que se abre y se cierra una puerta Que incluso Según reza el parte Oficial que está lleno de terminología Policial pues eh, Un Cristo, el fenómeno supuestamente Le había dado la vuelta a ese crucifijo Que el Cristo que estaba puesto dentro del crucifijo Y esto aparece en el informe de la Policía Nacional 11 de febrero del año 70, del 92 11 de noviembre, perdón, el Cristo es arrancado y que luego una especie de garra triple, o de tres dedos, rasgan un póster de arriba abajo, de vértice a vértice, incluso, eh, si me lo permite, dentro del informe policial, el Z2, uno de los que está allí, uno de los policías, dice que como del aire, sobre el teléfono y un mantelito, aparece algo que él le parecen ser babas, pero babas se caen del aire y que son marrones y que empiezan a manchar todo el teléfono. luego Eh, algo que comproban ellos perfectamente y que reza los informes policiales es que unas puertas de armarios que están perfectamente cerradas se abren y se cierran, ¿no? Todo esto lo pueden comprobar y es muy curioso, porque te lo digo, yo hace poco hablaba con un policía armada de estos que te dejan pues, pues desarmado, ¿no? Nunca me lo dicho, porque me decía que mira, mira, ni gestión... ni gaitas, ¿no? Yo soy policía armada escéptico, como el caso de estos policías, llega a una casa en Barcelona y los muebles volaban en aquella estancia. Aquí pasa algo parecido, los policías iban, no te voy a decir de guasa, pero sí absolutamente un poco, pues, diciendo qué clase de locura tendrá esta familia para llamar a la policía los cuatro fueron testigos de esa historia y luego yo entrevisté a vecinos que no eran de esa casa que siendo vecinos y que no se atrevían a contarlo habían visto la misma sombra extraña y alta en el baño y en el hall perfectamente identificable y se habían quedado un poco sorprendidos algunos hablaban de un anciano pero se quedó así un caso absolutamente rotundo absolutamente tremendo pero no el, no el único no en Madrid ha habido otras historias un poco antes en la calle del Toboso 300 madrileños en una calle diciendo que no entran en sus casas ahí están las fotos por toda el día 16 golpes, agujeros que se hacen en las paredes lamentos, voces que dicen tengo miedo los poltergeist no hace falta irse como te digo en la mansión inglesa no basta dar un paseo por Madrid ver esas, algunas de esas casas que aún siguen habitadas algunas ya sin nadie Y a través de sus ventanas intentar imaginarlo lo que allí pasó, ¿no? Fenómeno que nadie comprende, que se ceba en un lugar que luego desaparece y que a veces hay la extraña fortuna para los que divulgamos de que la policía interviene y deja, pues, referencia escrita absolutamente seria de que no lo conocemos todo y de que a veces las casas parecen cobrar vidas, ¿no? parece que en estos momentos en un lugar público aquí en nuestra ciudad está ocurriendo también un extraño fenómeno una pregunta antes de marcharnos eh, voy a tener que invitarte a que vengas más veces al programa cuando quieras para seguir contando historias dice si has encontrado evidencias de vida después de la muerte con todos estos casos que has investigado Alfonso de Sevilla nos lo pregunta pues el amigo Alfonso decirle que, que tristemente yo no porque es que además yo me pongo al nivel de cualquiera de tus oyentes Miguel yo soy solo una persona periodista que intenta estar en los lugares, documentarse y yo evidencias no tengo de nada absolutamente igual por fortuna, ¿no? lo que sé es que hasta determinado nivel hay ciertos casos, ciertas historias son trece ejemplos, en este mismo es el resolver dos trece ejemplos que para mí, te lo digo, son un reto no sé si de qué hay vida después de la vida pero sí de que hay muchas cosas que no comprendemos que podrían ser eso y acabar en esa conclusión en que hay otras formas de vida, probablemente sí pero yo lo que puedo aportar es este libro, estas fotografías, estos documentos y decir a la gente no todos como parece Conocemos muy poquita porción de la realidad Miguel Y somos privilegiados porque en este país No sé por qué ni por qué no El misterio está ahí, palpable, latente A la vuelta de la esquina, en cualquier lugar No hace falta lejos No sé qué hay después de la vida Ni si hay vida, de, por ejemplo, después de la Tierra no de otros planetas, Pero en este caso, y antes hubo otros 15 Hay 13 historias Que a mí a veces no me dejan dormir Que siguen estando ahí Que son auténticos retos a la lógica Y que me dicen que, sobre todo eso, ¿no? Que somos unos perfectos ignorantes de la realidad la que nos movemos Y quizá, Iker, antes de marcharnos eh, Para la gente que quiere vivir Ver estos misterios que no creen ellos ¿Qué recomendarías tú? De quizá de los casos que te has contado ¿De ir a algún lugar concreto? Sí. ¿Te refieres? Hombre, es difícil, ¿no? Porque algunos de los, de los lugares Pues el misterio ya no está latente, ¿no? Uno puede ir a nivel de divulgación De encontrar lo que queda De encontrar los documentos Sigue habiendo algunos puntos en España Que yo recomendaría En esta ruta por el misterio Que tienen que visitarse, ¿no? Por sí, Uno, todo? por supuesto, las caras de él Eso es evidente de Porque además, sí, ¿eh? hombre Belmez de la Malaleda, Jaén entre Úbeda y, y Jodar y Huelma, por lo mítico. En el libro, por ejemplo, está la confesión definitiva de las personas de cómo machacaron ese enigma. La confesión del periodista que engañó a toda España. Ahí está. A su manera, ¿no? No vamos a decir engañó, pero sí que tuvo que titular cosas que no eran ciertas. ¿Cómo y por quién lo hizo? El gran misterio español. Belmez se puede visitar, no sé por cuánto tiempo, Miguel, porque realmente mm -hmm. hemos estado juntos allí. Y realmente no parece que las caras estén en buena salud. ...pero tenemos uno de los grandes misterios mundiales... ...ahí, en Jaén. hay que ir a verlo... ...no estaría mal ir, por ejemplo, el pueblo de Chate... En... hablamos de en otra ocasión... ...en otro de mis lugares preferidos, ¿no?... ...donde aún se puede pasar una noche de misterio... ...sin esperar nada a cambio, simplemente... ...estar en el entorno, estar a gusto, no hay que ir a buscar fantasmas, ¿no?... ...hay varios puntos, cinco o seis... ...otro día si quieres seremos una ruta por España... Mmm, ...porque seguimos teniendo un país, te lo digo... ...privilegiado, absolutamente maravilloso... ...no solo en todo lo que tiene, ¿no?... ...sino en el misterio, algo con lo que casi nadie entra y del que se podían escribir muchos más libros no, no solo una segunda parte, sino muchos más Gracias por tu presencia en el programa, enhorabuena por este trabajo, enhorabuena por el éxito que estás teniendo, eh, seguiremos investigando, afortunadamente hay mucho hay mucho misterio por ahí, ¿verdad? Y afortunadamente hay gente que todavía investiga y todavía divulga, ¿no?, que es lo importante, así que, pues para cuando quieras. De eso se trata, gracias, feliz verano, que haya muchos, muchos misterios con los que te encuentras. Un abrazo, Miguel, gracias. Gracias.